Bueno, soy Casandra Sandoval, este, integro el equipo de comunicación de la Radio Comunitaria La Voz Indígena de Tartagal en la provincia de Salta. Eh, y he venido con otro compañero, digamos, a participar de este encuentro porque entendemos que no solo nos ayuda a sociabilizar la experiencia y a reconocer eh, otras formas de trabajo y otras experiencias comunicacionales similares o no a la nuestra sino porque siempre encontramos elementos o herramientas que nos permiten pensar nuestra tarea cotidiana ¿no? eso creo que del encuentro siempre va a ser muy valioso Eh, probablemente también siempre nos encontramos con cosas que, que o no entendemos o que directamente con las que no coincidimos, digamos, ¿no? Hay, hay como perspectivas o miradas este, de la tarea o, o, o del sostenimiento de un medio o de la gestión o de las formas de hacer o de construir otros medios que son por ahí muy diferentes uno del otro, ¿no? Creo que en realidad lo que pesa es... Cómo uno se constituye como como, como medio o cómo digamos se piensa el proyecto político comunicacional, digamos, no. Además el contexto por ahí incide mucho en, en, en ese en, en ese hacer del, del medio que uno quiere, que uno desea, que uno pretende, ¿no? eh, Por lo tanto, digamos, sea como sea, eh, la experiencia se vuelve como muy valiosa. Eh, sin lugar a dudas, uno se vuelve a sus su lugares, a su territorio, este, con las ganas, digamos, al menos de, de, de compartir el debate y de compartir, digamos, eh, la, la, el cuestionamiento eh, y, y las ganas de repreguntarse constantemente ¿no? sobre lo que uno hace. Este, con los compañeros y con esa con esa audiencia que uno quiere construir. Al menos desde la radio, digamos, intentamos todos los días de que sea así porque un medio que se piensa indígena y comunitario a la vez tiene como <risa> varias ventanas abiertas, ¿no?, este, este, en, en simultáneo que, y tenés que ir viendo, digamos, de qué forma ir sorteando cosas que pueden ser dificultades, otras no. Digamos, pero pero uno sin lugar a dudas sigue como el camino del aprendizaje constante, valorar eso este, significa digamos, que, que se potencian encuentros como este ¿no? eh, la, la, también los aportes que hicieron los compañeros de otros puntos de América Latina han sido, han sido importantes, la mirada de Venezuela de Ecuador digamos ha sido potente porque ya, ya hay una tradición de trabajo mucho más más grande que la nuestra ¿no? Así que este, nos volvemos a Tartagal con, con las ganas no solo de compartir lo aprendido acá, sino con las ganas de ver si todos estos elementos que hemos podido recuperar sirven para nuestras propias prácticas, ¿no? Perfecto. Gracias. Ah, muchas gracias.